pero también lo han eh, levantado distintos este, otros distintos portales y han tenido en cuenta el trabajo de La Gráfica y de toda la cooperativa El Descubridor que se va a lanzar hoy en Página 12, en medios, por supuesto, del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Tiempo Argentino. Así que eh, muchas gracias a ellos también y vamos a estar este, esperándolos para que nos acompañen eh, a partir de las 12.10, obviamente durante toda la programación de La Gráfica. Pero eh, para conocer un poquito más de qué se va a tratar este proyecto que empieza hoy y va a tener unas seis semanas, más o menos, uh -huh. mes y medio, continuo todos los días para eh, la, ojalá, primera parte ojalá. de lo que será este eh, radioteatro La Compañía. Continúe. La Compañía que, bueno, hoy tiene su primer fragmento de capítulo. que El capítulo entero ya el domingo lo van a poder este completar. Está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica, Milia Leyla Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández -Ele. Arrancamos la mañana una semana intensa. La de ayer terminamos eh, con la con el anuncio, con el lanzamiento de este plan de seguridad de el, eh, digamos de los distintos municipios, de 24 municipios con obviamente la uh -huh. provincia de Buenos Aires. Con Alberto Fernández presente Con Sergio Berni Que estuvo en La Mira toda la semana Y que ha tenido la eh, sagaz actitud mediática De desviar el eje de la, de la discusión Porque el mismo día Que se presentó Que, que se dio a conocer La identidad de, del cuerpo allá en Villarino Que era la de Facundo castro Astudillo, Astudillo Castro Ese mismo día, horas después Berni Se metió de lleno con el tema Toma de tierras así es E hizo virar la agenda sobre ese foco. Eh, tratamos de no perdernos, sino de mirar los dos focos uh -huh. y discutir ambos, ¿no? Exactamente. Eh, hablabas recién de esta este anuncio que tiene que ver con la seguridad, una inversión de 37.700 millones de pesos. Ya habíamos charlado también el despliegue de 4.000 gendarmes Eh, la construcción de nuevas unidades penitenciarias, eh, tema no también a tener en cuenta, eh, fue muy criticado y se puso el foco durante la cuarentena en las condiciones en las que eh, viven las personas privadas de su, liberta de su libertad en las cárceles en, el en, en nuestro país. Fue un problema mundial porque se puso claro. eh, el foco en todas las cárceles del mundo, las situaciones que se vivían que eran tremendas, pero en nuestro país también eh, la situación es muy grave. Así que vamos a ver cómo cómo se, se distribuye esta cantidad de recursos cuantiosa, la verdad, 37.700 millones de pesos, que también van a ser destinados para la refacción de comisarías entre otras obras y adquisiciones. Está tu nota en la radiográfica, www.radiografica.org.ar, en nuestra página web. También eh, muy detallada la, la nota con información y datos que bueno un poco brindan el panorama de lo que va a ser este plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Sí, eh, agradezco de paso a la gente de Motor Económico, que la de Rulo de la Torre, que la publicó también, así que mi agradecimiento para ellos, pero... Eh, fueron muy críticos los distintos sectores que eh, están más involucrados con la, no vamos a decir la seguridad, sino con aspectos que son dañados por la seguridad. Eh, porque estamos hablando de, de punitivismo. digamos el, el presidente el otro día hizo mención a una política que podemos encasillar dentro del punitivismo, porque lo que dijo fue, vamos a ser implacables. Eh, por digamos vamos a tener por eso necesitamos más agentes en la calle uh -huh. y como vamos a ser implacables y vamos a va a haber más agentes en la calle va a haber más detenciones y si hay más detenciones necesitamos más cárceles sí yo diría bueno me parece bien que se hagan eh, más eh, establecimientos penitenciarios pero para que los que hoy ya están detenidos no estén de a 20 en una misma celda y hablar Digamos, me parece bien que haya más construcciones, pero para que no haya hacinamiento, sino para los que hoy, que ya las cárceles que hoy estén superpobladas, estén pobladas. No claro. para que superpobblemos una nueva cárcel. Porque Totalmente. Porque no tiene sentido. Eh, ahí me, sí me preocupó un poco lo, lo que planteó Alberto Fernández el otro día. No, y aparte digamos, la preocupación que generó en su momento, ¿no? La cantidad de personas amontonadas, el hacinamiento que había en las cárceles. Eh, no muy lejos, la verdad, a ver, uno entiende el discurso presidencial uh -huh. eh, porque ya lo charlamos esto, ¿no? La verdad que la inseguridad lamentablemente afecta más a los sectores vulnerables que al resto de los sectores sociales. Eh, no es lo mismo un laburante que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar tiene que caminar 5 cuadras para tomarse el colectivo claro. en plena noche, que es verdaderamente la víctima de la inseguridad que aquel que vive en un, en un barrio cerrado, ¿no? Entonces, es un tema que hay que resolver, es uh -huh. un tema eh, al, el que hay, que hay que discutir y mucho eh, yo creo que es una amalgama de medidas que hay que tomar a largo y a corto plazo ¿sí? Uh -huh. Es a veces nos ponemos medio en una discusión que es hasta dicotómica de no, me, no, la solución no son más cárceles, la solución son más escuelas es más trabajo, sí, es cierto pero también necesitamos más cárceles uh -huh. eh, por una cuestión de que quien tenga que pasar sus días en la cárcel lo haga de una manera digna, uh -huh. o por lo menos mejorar las condiciones de las cárceles que ya existen eh, digo, y también resolver el tema de la inseguridad yo sinceramente no creo que sea con más efectivos en la calle, pero bueno entiendo que en el corto plazo a veces es necesario que haya eh, tal vez mayor cantidad de agentes, eh, vigilando si se quiere Eh, en, en algunas zonas que son verdaderamente conflictivas y de mucha inseguridad uh -huh. donde también incluso la policía misma es parte de esa, de esa estructura de delincuencia eh, y eso hay que empezar a desarmarlo porque uh -huh. también hay que hablar del rol que cumplen las fuerzas de seguridad en esos entramados de, de corrupción de delincuencia que son parte intrínseca eso hay que decirlo también. Además, tenemos unas fuerzas de seguridad que, bueno, está, está planteada la discusión, pero eh, que tienen que responder ante un momento eh, muy complejo y cuya resolución, la resolución del problema de inseguridad, todos sabemos que tiene que ver con la inclusión, con la mejoría económica, con la mejoría laboral, con la mejoría educativa. Ahora, no podemos esperar a resolverlo cuando eso se resuelva porque... Claro. Hoy por hoy, encima, que estamos este, en una crisis terrible, digamos, de, que, que tiene cuatro años de macrismo y uno de pandemia, eh, sabemos que hoy, no, no Alberto Fernández puede decir, bueno, cuando mejoremos la economía y la educación, eh, ¿se van a solucionar se los problemas de No, porque bueno, el problema no te es hoy. Eh, ahora sabemos que hay que apostar a eso para mejorar y cuanto mejor está el país en términos económicos, menos inseguridad hay. Hoy necesitas, como bien decíamos, las la fuerzas de seguridad, necesitas presencia activa del Estado. Eh, ahora necesitas que actúen bien y que actúen de manera legal descontado, pero de manera decente, uh -huh. de manera decente y que se haga una fuerte revisión sobre las mismas fuerzas de seguridad para que no apañen, digamos, lo que es el, eh, el delito en muchos casos. Eh, son cambios estructurales que lo que tememos es que hace mucho tiempo que no se afrontan como se debe eh, y hoy por hoy no, no tenemos demasiadas salidas, no tenemos demasiadas salidas. Escuchamos lo que decía el presidente el último viernes. En el Gran Buenos Aires... Se ha concentrado el problema mayor del, del delito, digámoslo francamente. Nosotros tenemos un deber primero con los últimos, primero los últimos, lo dijimos siempre. Los últimos es precisamente darle al que peor está la oportunidad de salir de ese lugar y que no se deje tentar por el crimen como salida. Pero digamos también, si alguno se tiente y delinque, el Estado de Derecho dice que hay que aplicar la justicia. Es una inversión del Estado Nacional de casi 38.000 millones de pesos. Y es plata muy bien gastada. Si este plan funciona, va a demandar más lugares en las cárceles. Y por eso la construcción de 12 unidades carcelarias es tan importante. Si este plan tiene éxito, puede ser que algunos, mis palabras, lo disuadan de seguir cometiendo delitos. Puede ser que otros digan, yo voy a ser más vivo que el Estado. A esos mismos les aviso que vamos a ser implacables con ellos. Con el código penal en la mano. Ahí está, lo que se hace en los vivos somos implacables. Los metemos en cana y superpoblamos de nuevo la, la, las cárceles y las comisarías. Eh, hoy, hoy por hoy tenés dos problemas infraestructurales. Uno que, como las cárceles no dan abasto, eh, hay hacinamiento en las cárceles. Y por eso mismo, además en las detenciones termina habiendo hacinamientos en comisarías. Tiene gente que está detenida varias semanas en comisarías, que no son lugares preparados para alojar a gente varias semanas. Hubo incendios en comisarías incendios, donde murieron hubo detenidos. Suicidio, hubo muchísimos suicidios. Eh, digamos Hay un problema realmente grave eh, en términos infraestructurales de, de, de la policía. Si esto aporta al alivio... Eh, bienvenido sea Ahora si se construye En pos de una política punitivista eh, No no va a aliviar nada digamos Va, va a seguir con el mismo problema eh, Ahí está la, la discusión Que se le plantea a, uh -huh. al presidente En esta política de seguridad por lo menos eh, Vimos a Sabina Frederick Ministra de Seguridad de la Nación Y a Sergio Berni el Ministro de Seguridad de la Provincia Estaba también el gobernador eh, Axel Kicillof quien escuchamos Este plan contempla la adquisición de más de 2000 móviles policiales para nuestra policía de la provincia, equipamiento, tecnología, también cámaras, también estas paradas seguras, pero incluye un anuncio que no debe pasarse por alto, que es la construcción de nuevos de nuevas unidades penitenciarias con más de 5000 plazas. Incluye También el despliegue de fuerzas federales en la zona del conurbano bonaerense. Lo hablamos, Alberto, al comienzo de la gestión. Hacía falta una enorme inversión para que la policía de la provincia pueda recuperar la capacidad operativa que debe tener. A lo largo de los próximos 18 meses pensamos incorporar 10.000 nuevos agentes a la policía de nuestra provincia de una manera sistemática, pero también novedosa, porque pretendemos una formación distinta, una formación que haga eje en lo profesional, pero también en lo humano. Ese es nuestro compromiso. Allí el gobernador eh, Axel Kicillof en esta en este anuncio, en esta iniciativa que se ha lanzado el último viernes eh, con bueno, allí presentes los efectivos, los ministros, patrulleros y la Mar en coche, uh -huh. este para bueno, eh, poner orden, para traer seguridad a la provincia de Buenos Aires, vamos a ver cómo se empieza a desarrollar y además eh a ver, se da la posibilidad, entre otras cosas, de este despliegue en material infraestructural porque tenés un ahorro cierto en los operativos de verano. Recordemos los, eh, para mí, gusto, a veces, eh, desmedidos operativos Sol, los uh -huh. operativos Sol que empiezan en noviembre y terminan en marzo, de las fuerzas de seguridad bonaerenses destinadas a la costa atlántica, Y a los puntos turísticos más fuertes, mucha gente en las rutas, claro. etcétera Bueno, suponemos todos, en esta semana se va a estar reuniendo Kicillof con los intendentes de las zonas turísticas para diseñar la temporada de verano en términos, sobre todo, sanitarios. Eh, Cómo se... vamos a decir, yo que yo creo que se va a estar ahorrando una buena parte de ese gran operativo Sol y se puede destinar a esto que están planteando. Uh -huh. Entiendo yo que ahí tenés un, una forma de equilibrar un tanto el presupuesto. Sí, también pienso en, en la necesidad de, de estructurar y construir políticas de inclusión, no para para los reclusos, para las personas privadas de su libertad. Pensaba, hace poco celebramos la decisión del Gobierno Nacional de establecer este cupo laboral eh, para travestis, transexuales y transgénero. Uh -huh. La verdad, una decisión eh, muy celebrada. Eh, para que puedan trabajar en la Administración Pública Nacional, ¿no? Estaría bueno pensar en algo parecido, en un cupo laboral para liberados. Sabemos las dificultades que encuentra una persona que recién sale de cumplir su condena para poder insertarse nuevamente. Uh -huh. Se encuentra con una sociedad que le, la, que le da la espalda directamente. Eso también es parte del problema que no se termina de resolver. Eh, habría que pensar algo, eh, creo yo, que...